Adriana, un gusto saludarte. Mayra Santa Cruz, Patro Lobos, acá en Radio Cuentos de Viedma, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder conversar con ustedes en este 23. En bueno, 23. agradecemos al amigo y compañero Eduardo Caram, que nos ayudó mm. a gestionar este contacto con vos. Adriana, mm. bueno, ¿cómo empezar a hablar de un tema que seguramente ha removido tu vida ha influido de manera tan tan importante, ¿no? Porque fuiste compañeros, compañera de estos compañeros desaparecidos, ¿no? contarnos sí. eh, eh mira, efectivamente efect habla de este tema. efectivamente, efectivamente las desapariciones son siete. En principio, el Colegio Nacional y Comercial de Vicente López, que queda ustedes están en Viema, les cuento un poco, está ¿Sí? la capital federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? Cavao y el Gran Buenos Aires Vicente López es un municipio Que queda pegadito hacia el norte De la capital federal Viene este donde está la quinta presidencial No sé claro. este, Y era un, era un colegio En la década del 60-70 Un colegio secundario público Mixto En aquel tiempo en capital federal Los secundarios eran este o de mujeres O de varones Entonces este era mixto Eh, era de muy buen nivel educativo y una escuela bastante politizada. Entonces, nucleaba, digamos, era una, una escuela apetecida, digamos, para el ingreso. Uh -huh. eh, en, en el año, y entonces, cruzada por distintos tipos de militancias, el centro de estudiantes, que se disuelve a fines del año 74, este, se empieza a producir un nivel de persecución adentro de la escuela, Hubo inteligencia sobre la escuela Y en el año 76 a penita yo estaba en cuarto año Los desaparecidos de estos siete compañeros Estaban en, en cuarto y quinto año en ese año ah, Empecé a contar de la escuela Porque el colegio tiene 25 desaparecidos ah, mira. Estos siete, lo que es importante Pasaron por la escuela 25 personas Que hoy están desaparecidas o asesinadas Pero están estos siete Que estaban, este, que eran estudiantes de la escuela, no es que habían egresado, estaban claro. siendo estudiantes de la escuela Entonces apenas se produce el golpe, a los pocos días, un compañero estaba en cuarto, un compañero de mi división, Gerardo Serson Es secuestrado de su casa junto a su hermano tenía 15 añitos sí. y aparece el siguiente asesinado Esa, esa situación hace que otra compañera también de mi curso, Leticia Veraldi, sea sacada por la familia y sea enviada al exilio interno. Ella se termina radicando en Chipoleti, claro. en, en Río Negro. Claro. Y, eh, bueno, avanza avanza el año y eh, a, a mediados de octubre secuestran otra compañera embarazada de cinco meses, Liliana Caimi, eh, su suegra fue una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, Raquel Mariscurrena, que murió hace muy poco tiempo, y ese es un nieto que aún no se ha encontrado con una dificultad, por ahí me extiendo, no sé si me, me dice no, no, cualquier cosa, con una más dificultad para con una sí, dificultad adicional, con una dificultad adicional en este caso, una dificultad triste, tendría que decir que es que eh, Liliana era una hija adoptada, era adoptada. Por lo tanto, se presenta toda la dificultad entre de entrecruzamiento sanguíneo ¿no? quién, ¿quién va a dejar la muestra? ¿no? ¿no está ella? bueno, este por la parte materna no había quien dejara la muestra bueno, este es un nieto que aún no se boñeta que no se ha recuperado aún y cuatro días después, una semana después se producen, el 23 de octubre estas cuatro desapariciones en la misma noche en un ratito este secuestran a Eduardo Muñiz que estaba llegando a su casa Eh, y al ingresar a su casa se los llevan Leonora y María Simmerman Que tenían 17 y 18 años También a todos los secuestran de su casa Porque era de noche Y ahí se produce algo Que es, buscaban a un Pablo Novio de María Que eran las que estaban en quinto año María había sido novia En el año 75 de un Pablo Que militaba con ella Que también era de la escuela Que logró es eh, salir del país unos días antes Porque se sabía que había estaba Estaban los servicios de inteligencia Buscando algunos alumnos La familia los saca María en el 76 Estaba de novia con otro Pablo Que era Pablo Fernández Mejide Buscando a un Pablo Que ya se había ido Secuestran a Pablo Fernández Mejide ¿Mm? eh, Y ahí ya tenemos 6 desaparecidos Bueno, eh, estaba Leticia en Chipoleti Guardada en el exilio Triste. La vida de, de Leti en el último año fue muy difícil Con todos estos compañeros secuestrados Y ella allí eh, Y en ese momento Se produce en la escuela ya estaba terminando el quinto año Que unos días había decidido Le había escrito sus padres unos días antes del secuestro Diciéndoles que había decidido ser Que iba a seguir estudiando el magisterio Porque quería ser maestra rural Quería trabajar con la población mapuche De la zona ella hacía en ese tiempo era titiritera en una biblioteca popular es eh, también trabajando con sectores populares y se, la escuela se produce lo que las acciones lo que se llamaron las acciones psicológicas el ejército dio pasó una película un documental promovió un debate y las compañeras lo que dicen es que Leti, que siempre era muy callada algo dijo ahí algo dijo que llamó la atención a los pocos días fue secuestrada O sea, la inteligencia siguió moviéndose Y con la información de Buenos Aires Es secuestrada en Chipolete Y ahí bueno. se cierra Esta causa, por estos siete compañeros Nosotros logramos abrir un... Bueno, la causa estaba abierta Las denuncias se produjeron Pero hace unos años Tenemos un abogado Que encabeza eh, la causa Por las desapariciones del colegio Así es como conocí a Eduardo y a Silvia A los sí. Carán <risa> este, digamos, hoy tengo compañeros en Vietnam, Qué bueno. Porque bueno, ellos fueron secuestrados en más o menos en la misma época, en noviembre, pasaron unos días por el centro clandestino, uno de los centros clandestinos que había en Campo de Mayo, el Campito, y son entonces las únicas personas que nosotros en, tenemos hasta aquí que lograron que pueden identificar a María sí. y a Leonora Steimermann en el Campito. También a Eduardo eh, Fernández Mejide, porque María en un momento le dice a Silvia, le, le dice le pide que le pase un mensaje a su novio, que era Pablo. No hay quien haya visto a Eduardo, pero fueron secuestrados en la misma noche y entonces eso permitiría pensar que también estaba ahí. O sea, hay una causa judicial que esperemos que pronto llegue con todas las dificultades porque la investigación eh de parte del juzgado no está muy bien hecha, no no con mucha profundidad, pero bueno, el proceso judicial está abierto. Y nosotros, compañeros, sobre todo compañeros y compañeras, eh, este todos los años desde hace mucho tiempo eh, realizamos en este 23, como fecha icono, este un acto de memoria por por todos ellos eh Con algunas dificultades, no nuestra digo, ellos... Acá me gustaría, vos tomaste el caso de La Plata y, y quiero recuperarlo y hacer alguna observación ahí. Un tema que hay con los compañeros que fueron secuestrados en la llamada noche de los lápices, es que más allá de que, es, que peleaba el estudiantado por el boleto estudiantil, este grupo de compañeros además tenía militancia partidaria. O sea, era, eran militantes políticos, no solamente gremiales como estudiantes secundario Entonces, a veces se despolitiza, se los recuerda, pero en la manera de recordación hay algo de la despolitización ah. que es necesario recuperar. Los compañeros del Nacional de Vicente López ya en el año 76 no militaban, de hecho, eh, quien era más organizador del grupo donde ellos estaban, que era de la Juventud Guevarista, Ya se había exiliado en, ma en mayo del 76 junto a sus familia y o sea, ya no estaba, ya no se militaba. O sea, esta información con la que secuestran, los secuestran, era una, una información previa al golpe. Claro. ¿No? Pero bueno, tiene sentido porque los que se, los que secuestraron efectivamente eran compañeros que habían en algún momento militado juntos. Mm. La militancia, de cualquier manera como ellos plantea en ese tiempo, era una militancia... De, de volantear, de reunirse, de hacer una... Pero, bueno, son los comienzos, los comienzos de una acción, de una participación, de una puesta en práctica de ideales. O sea, como decimos, no sé este, este, este mito que circula, esta fantasía de que se llevaban a cualquiera, esto no es así, no se llevaron a cualquiera. La verdad que hubo un recorte muy bien pensado, más allá de que efectivamente en algún caso... Es esto, se llevaban a Pablo y Fernández cuando estaban buscando otro Pablo, estas cosas sí. pasan, pasaron, mm. pero pero no es la norma. La mm. norma es que hubo un blanco bien definido, claro. bien definido. Sí, y preparado y años, en algunos casos. Y preparado durante años, vos, vos lo decís bien, porque... Eh, A nuestros militares que no estaban solos por supuesto formaban parte de una gran red este y, y, y de una organización que excedía que excede la argentina se prepararon durante dos décadas no para el genocidio al genocidio que yo creo que existió en nuestro país este segundo genocidio sino que se prepararon se fueron preparando para lograr las transformaciones económicas que en este país no se podían realizar los golpes de este ...estado que hubo previamente el 76, no lograban llevar adelante los cambios económicos como se requerían. Entonces fue necesario pegar un golpe mucho más fuerte y que transformara culturalmente este país. Y las prácticas colectivas y comunitarias se transformaran en esas prácticas individualistas tan propias del neoliberalismo. Así que bueno, este hoy es un día importante para nosotros y como última cosa, pues yo creo que hable mucho ya, este los compañeros son desaparecidos del Nacional y Comercial de Vicente López. Esa escuela en aquel tiempo, en el 70 y 60, funcionaba en tres turnos, mañana, tarde y vespertino. Uh -huh. eh, con los cambios después, el, la escuela funcionó de mañana y tarde y en el horario vespertino funciona un instituto de formación docente. No hemos logrado, no hemos logrado hasta aquí que la escuela que la escuela se haga cargo de esta historia. Los actos de memoria se realizan en el edificio, pero en el marco del Instituto de Formación Docente. La escuela, bueno, yo tengo a, a, algunas hipótesis, pero la escuela como institución, más allá de que alguno, algún docente lo ha intentado, que alguna vez pudimos dar alguna charla, como institución es refractaria, no se hace cargo de su propia historia. Y yo creo que esto tiene que ver porque por este tema de la inteligencia y porque algo tuvo que ver en estas desapariciones. No Buenísimo, Adriana, de te hemos escuchado muy atentamente. No, preguntarte sí, solamente en, en qué momento está el juicio y qué expectativas hay de que sea se realice lo más pronto posible. Eh, eh, la causa del nacional, este, bueno, la causa Campo de Mayo, que es lo que te decía esto, entra en Campo de Mayo. Es grandísima esa causa, sí. A Campo de Mayo, eh, a ver, las, los, los juicios este se llevan adelante por centro clandestino. Ustedes uh -huh. están cerca de Bahía, claro. yo creo que tienen acerca de Bahía y ustedes tienen los juicios por la escuelita, o sea, Exacto. se hacen por centro clandestino. Campo de Mayo no es un centro clandestino, Campo de Mayo es un área geográfica. ¿Sí? El sí, país sí. se dividió en áreas, eh, había cuatro áreas, la 1, la 2, la 3 y la 5, que es donde están ustedes, la zona de defensa 5, Vietma, la Patagonia. Y en el año 76 se conforma la zona de defensa 4, que es Campo de Mayo, que no ocupaba territorios enormes como la Patagonia, sino 11 municipios. Uh -huh. ¿Por qué se conforma esa zona de defensa? Porque era la, una zona de alta concentración humana obrera, consciente y organizada, claramente el eje ahí represivo fue la clase obrera, entonces es toda una zona, uno podría decir es un gran centro clandestino con muchas sedes, no hay comisarías, hay eh, fábricas como la Ford que funciona como centro clandestino, clubes de fútbol como dalmine casas particulares, casas quintas, o sea, más cuatro centros clandestinos dentro del predio de Campo de Mayo, enorme. 5.000 personas pasaron por ahí, como en la ESMA, pero en menos tiempo. O sea, ha sido el centro el lugar de con el circuito concentracionario más importante de este país. Con otra característica desgraciada para todos nosotros, que casi sin sobrevivientes, casi sin uh -huh. sobrevivientes, por eso los Carán para nosotros son una joya, Por suerte, sí. también, por, por suerte pudieron sobrevivir, pero además por todo lo que pueden dar en el camino de justicia de verdad, casi sin sobreviviente. Entonces, es una causa enorme, muy fraccionada, ya hay, ha habido más de 20 juicios, y en este momento hay tres juicios en simultáneo con tres tribunales distintos. Uno de ellos, hace ya un año y medio que está en juicio, en ese entraía la causa del nacional, que esperamos que a principio del año que viene, no tengo muy clara la fecha no está... Todavía, pero próximamente podremos tener ahí por lo menos alguna condena. No todas las que quisiéramos, porque aquí habría que hacer una in investigación a, a fondo sobre todo el tema de inteligencia, cosa que no se claro. ha hecho. Adriana, no sabes cómo te agradecemos. No, contacto, yo ustedes. Este yo testimonio ustedes. tan cercano ¿no? de, de las víctimas. Eh, y bueno, lo vamos a agendar para tenerlo en cuenta también, ¿no? ¿Cómo? Y darle relieve que merece esta fecha, ¿no? 23 de octubre, que recuerda sí. a este grupo importante de jóvenes y adolescentes del Vicente López. Un abrazo, Adriana, y gracias por gracias. estar con esta mañana de hoy, ¿eh? Sí, no, bueno, bueno que, sí. que acá eh, también para nosotros la historia de, de Leticia velardi que vos nombrabas, empieza a ser conocida, bueno, a los Caram, obviamente... Eh, tienen que ver con esto, <risa> pero también eh, las organizaciones, eh, este año eh la es eh, que se hizo este documente este um, corto animado de una carta de Leticia. Sí. Que, bueno, también historia que vamos recuperando y que um, bueno, no, nos conmueve y, y gracias por por ayudarnos a recuperar. Esto. Sí, y tiene sí, que ver con Noel Bruno también, ¿no? Claro. Bueno, Noel efectivamente esas cosas de la vida, la casa donde donde Leti encontró Refugio y amor fue la casa de los labrunas, ¿no? La Gracias. historia lleva a qué hora en mí sea, sea quién es. Mm. Así es. Gracias. Gracias. amable. ¿eh? Inmensa. Gracias. ¿eh? Un abrazo. Muy amable. Muy bien. Adiós. Adiós, tabuada, tabuada, entonces, perita psicóloga e integrante de la Red de Abogados y Abogadas de Lesa Humanidad.